0 a 2, Diario del Futuro por Nacional Rock 22 minutos para la 1 de la mañana seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y es el turno de la columna deportiva de Alejandro Wall Buenas noches, buenas noches Ya se había salvado, luego. pero bueno Buenas, buenas, noches, noches, buenas, noches. Son muy buenas las noches Es la, la columna que más me interesa a mí Para saber un poco de qué se trata y por qué la gente se vuelve tan tarada con el fútbol. Realmente para mí es un misterio que quizás aprenda hoy a delumbrar. Bueno, no creo que aprendas hoy, pero sí lo que te puedo decir es que venimos de fútbol en continuado, ¿no? pues estamos jugando, la, la estamos jugando, es una forma de decir, estamos jugando. Se está jugando. Se está jugando la, la tercera fecha de, del torneo eh, final. Eh, Hablando de lo cual, yo voy un segundo. Mañana, Diario del Futuro, va a arrancar unos minutos más tarde es de costumbre, porque Nacional Rock va a estar transmitiendo el partido entre Boca y Atlético Rafaela, que se retrasó porque va a haber una cadena nacional a las 9 de la noche, que era la hora a la que iba a ser y a terminar arrancando a las 10 y 20, con lo cual la primera media hora del programa va a haber partido y, y ni bien, bien termina el partido, tendremos acá con una versión cortita de Diario El Futuro. Muy bien, ahí estaríamos escuchando... Eh, Nacional Rock eh, Decía que la, la fecha eh, Comenzó ayer, anteayer eh, Me tengo me tengo que poner en, en, en práctica con esta idea De que en realidad estamos saliendo eh, Jugar al diario del futuro, a, diario de el de el del futuro. Bien, bien, bien, bien. Eh, eh, Había empezado Anteayer con, eh, con Olimpo Arsenal Triunfo de, de Arsenal por 3 a 0, eh, La goleada de, de Vélez eh, por 3 a 0 y, el, y la derrota, la nueva derrota de Racing contra Tigre por 1 a 0, eh, algo que empieza ya a, digamos, empieza a preocupar ya el, el, el funcionamiento de, de un equipo que había arrancado, el de Mostaza, que había arrancado muy bien la primera fecha con un gran triunfo ante Colón y que si bien contra Tigre eh, no mereció perder en el balance general del, del partido sigue encontrando ciertas limitaciones a la hora de crear juego a Adrián Rodil, que es un oyente y que nos escribe por Twitter eh, me pide que, que diga que Matías colombatti es parte del problema de Racing, yo eh, solamente transmito lo que me dicen en Twitter pero porque Matías Colombati toma decisiones tácticas Entra a la cancha. No, no, yo no creo en esas cosas. No creo en, ¿En esas cosas, cosas pero parece... No voy no. decir que es piedra, no, no me gusta no, eso. No, no me... señor, no, no, es no, nuestro no. productor. Ah, no es no, nuestro no. productor, esas cosas no se hacen. Pero ¿no? si tiene algo que, que decir Matías, eh, te tendrá derecho a réplica. Bien, y, y hoy lo que se termina de... de se termina de cerrar de algún modo, es que ya los grandes... No hay monstruos en, el, en, en este torneo. Eh, hoy la fecha había comenzado con, con Colón 2, Quilmes 0. Eh, San Lorenzo, nuevo triunfo de, de San Lorenzo, venía de ganarle a Racing. Eh, hoy le gana a la argentino Juniors en la paternal por 2 a 0 con dos este, muy lindos goles que además, eh, digo, lo de, lo de argentinos es uno de los equipos que ya empiezan a estar muy complicados con, sí. con sobre el todo porque ganó Colón, ganó del Cruz, exacto, ganó de Cruz ganó, ganó Colón y eso eh, lo complica eh, estudiantes que le gana 2 a 1 a, a Lanús con puntaje perfecto y es la verdad es que de algún modo es un puntero o un líder sorpresivo si uno tiene en cuenta cómo había terminado estudiantes eh, el año pasado, algo golpeado con discusiones internas Y demás, hoy eh, este este torneo lo arranca con tres eh, triunfos consecutivos, hoy con Lanús, un equipo muy difícil. Sin embargo, sorteó el partido y se llevó eh, los tres puntos. Hubo algunos problemas eh, con, eh, con gente de eh, con Rulli y alguna este, gente de Lanús después de, del partido, eh, pero en fin, y llegamos a River. Digo, eh, lo de lo de River ya es eh, ya uno empieza a ver Y comienza a tener ciertos problemas eh, no, no, sé, no, no me atrevo a llamarlos psicológicos, pero la cabeza te empieza a jugar. Digo, habías arrancado bien, bien. El, eh, el torneo, comenzaste ya con un problema en la segunda fecha, donde ya eh, encontrás limitaciones eh, a la hora del de, de de armado, a la hora de generar peligro en el arco rival, el River tenía eh, problemas, digo, tiene pruebas sus delanteros no convierten digo esa eso que parece una pavada en términos de finalmente quien hace los goles, ¿no? No importa, valen uno. Decirme, digo, de bot tiene que hacer que tu delantero haga sí. goles, son sí. son ellos los que los que se encargan de hacer gol son es eh, son ellos los que te van a, a, a producir muchísimo más, si además convierten, digo, ahí... acá Alejandro el concepto o la palabra golero, porque es muy popular en el fútbol uruguayo, ¿no? Yo era de chico era golero, por ejemplo, dice acá claro. el uruguayo. Yo si usted, era usted era está hablando de si usted está hablando de eh, si usted está hablando de delanteros no es golero el término, golero es el arquero para Allí, ¿Ah, sí? yo pensé sí, que imaginaba golero el que hace muchos goles. No, no, no, no. Eh, golero se evita. Es el el, el que lo pita, Cancerbero también uno le puede decir al arquero. Cancerbero que me sonríe con Airon Maiden, qué raro. Cancerbero. Me imagino Walter Jardine tocando la guitarra. Y hoy esa esa eso se parecía que se revertía incluso con una muy buena jugada apenas se empieza el partido, eh, Teo se la cede a a Cavinaghi y Cavinaghi hace una una jugada para mí una definición de papi fútbol, sí, ¿no? sí, sí, este, el amague y el toque ante la salida de, del arquero. Eh, primer gol de Cavinaghi en la vuelta, el eh, primer gol de un delantero en el torneo. Eh, estaban en el Monumental, River lo tenía todo y de pronto llega primero el empate de Leandro Grimi. Y, y en el segundo tiempo Claro, Grimi es ese que había jugado en, el, en Milan. el Milan, exacto, que había jugado en Racing, Racing. también y que había jugado Qué en Qué rara la trayectoria de algunos jugadores. Tra trayectorias muy, muy extrañas. Bueno, eso tiene que ver también, ¿no? Depende representantes y demás chicos que llegan porque están en, en ese lugar en el momento indicado. Eh, y en el segundo tiempo, otra vez con, con problemas a la hora de, de crear juego, otra vez con problemas a la hora de la circulación de la pelota, pero aún así Reguer estaba eh, en campo rival. Mientras tanto, Godoy Cruz aprovechaba aprovechaba el el contragolpe y ahí empieza en general que no es un problema de River. En general, en el fútbol argentino hay problemas en la defensa. Uno sí. ve, digo, recién lo hablábamos con Matías eh, Colombati acerca de la defensa de Racing, digo, ahí ahí tenés un problema, digo, más allá del Eh, la defensa de... La defensa no, no, de no River pensé, de hoy... Ah, no, pensé que ibas a decir la de no. no, no, no. Digo, no es un problema únicamente de los cuatro en el fondo que vos pongas, o los tres, si usás línea de tres. Es un problema más general, digo, porque también parte de tu mediocampo, ¿no? Uno cuando hablamos siempre de la selección argentina, bueno... Tiene problemas en la defensa, efectivamente, es la zona más débil. Ahora, no es únicamente una problemática de ese sector, es una problemática general, digo, también del mediocampo, y por algo los jugadores eh, llegan, eh, los, los rivales te llegan en posición de gol te deja mucho más debilitada la defensa bueno, hoy eh, River, primero le, le anulan un gol a Fernández eh, Godoy Cruz, cuando uno ve la repetición bien anulado eh, igual, eh, no, mal anulado no, no la no toca, no la toca no, este, el Aquino, eh, por lo tanto uno podía creer que ya ahí estaba el, el, el, el, el segundo gol de, de Godoy Cruz y en el minuto final, un contragolpe eh, terrible de, de Godoy Cruz y Rodríguez eh, metodoro, ¿no? muy, buena, el muy buena definición y eh, les decíamos no que se, esta cosa no de que ya no hay no los ya no quedan monstruos en el torneo digo los, los cuatro grandes eh, hay uno que está en la B los cuatro grandes perdieron eh, ya sus partidos eh, es una constante realidad del, del fútbol argentino ¿no? donde ya los grandes incluso uno si tenés en cuenta digo tanto river y como Boca, como Racing, los tres perdieron de local. Ya, en la tercera fecha de un torneo los tres perdieron de local. Tengo una pregunta muy buena para Alejandro, porque mira que es muy buena la pregunta, de verdad. Eh. Ver, eh, si sí, no, no, pero para aclararle, sobre todo a la audiencia que presta atención. Eh, si a un jugador le pagan más, juega mejor? Le dije que era muy buena la pregunta. Eh, no tendría por qué suceder eso. Bueno, pensalo. No tendría por, por qué. <ríe> yo suceder. soy yo jugador. Walls, ¿eh? no, sí. yo juego eh, juego de digamos de de, de, de zaguero central en Chacarita en New All Boys me pagan más juegos o sea cuanto más me pagan mejor juego o sea, eso en la tribuna tiene un sí. nombre ¿Cómo? mercenario bueno es lo que hay que hacer en el fútbol lo que la somos plata. todos eh, eh, eh, mientras decíamos, tanto perdón acá sí. en Twitter nos acusan de unitarios dicen en vez de tuitear que perdió River podrían poner que ganó Godoy Cruz unitarios. Está muy, bien. Está muy bien. @etelpe. Está Tienes muy razón. bien. Un saludo para Etelpe. Está muy bien, es cierto. Igual va va contra la producción también, ¿no? Contra tu columna, porque habla de Twitter. Ah, bueno, este, pero es cierto que estamos hablando y estamos focalizando en River, de hecho, iba a decir que a los problemas de la defensa de River se le suma que el, pro, el, el próximo mundo va a jugar contra contra Colón, eh, se le suma que le expulsaron a Balanta. Sí. Se lesionó Mercado. Mercado, tuvo que salir. Maidana ya estaba, estaba lesionado Maidana tres titulares tres titulares de la defensa eh, van a tener que van a tener que, sa que salir. Le tiraron un maderazo a Grime hablando de Grime al final. Sí. Eh, digo, hay que ver también que puede pasar con el Monumental. Los hacían si está... que era un cacho de una butaca, otros sí. hablan que era la gamba de Funes Mori. Sí. <risa> este, como sea, como fuera sea, una de las dos cosas, la es Fox, digo, o, eh, vamos o sin eh, estemos atentos a, a eso. Gran triunfo de Godoy Cruz eh, como al, se lo dedicamos aquí a ...al amigo o amiga que, que nos, nos tuitea... Digo, ...sigue estando en zona de, de descenso... ...argentinos Quilmes... ...que hoy debutó Caruso Lombardi... ...derrota, Quilmes no ganó ninguno de los tres eh, partidos... ...y encima perdió contra Colón... ...que es un, un rival eh, directo... ...Caruso Lombardi en esa en ese tono desmesurado... ...que suele tener... Eh, ...dice que, es, eh, que esto de Quilmes... ...sacar a Quilmes de este lugar... ...es el mayor desafío de su vida... Eh digo en esa desmesura eh, Caruso lombardiana eh, también se agrega esta cuestión A lo mejor en vez de DBD tendrá que incentivar a los jugadores con algo un poco más no sé, una PlayStation o sí, pensé que pensé que ibas a salir con otra cosa No, ver, no, no, no, la, no. la incentivación de Maradona. Mañana Belgrano la, la PlayStation de Maradona. No la Mañana Belgrano, decía, eh, frente a Newell, continúa la, la tercera fecha. Rosario, gimnasia. Y Boca, que va eh, de visitante contra Atlético Rafaela con sus problemas a cuestas, sus cruces. Yo, Rafaela, que viene jugando bien. Sí, sí, el sí. El torneo sí, pasado sí. es un torneo interesante. Sí. Tengo miedo eh, que nos pinten la cara. Y que agudice un poco más eh, todo lo que le pasa sí. a, a Boca. Sí. Y qué éxito, por lo menos, hablando de Boca, qué éxito tu columna del otro día, ¿eh? Mucho rebote. Sí, sí bueno, estas cosas de, de, de la fama y demás. Eh, Eso te vas eh, sí. para estar en un programa así, de punta. Como por, por estar en futuro. un programa que marca marca la agenda de, del día. Eh, no nos queremos olvidar de, de, de Michellis. Hoy dijo que estaba muy triste después de lo que le pasó el martes, intentando Se correr a Messi. Se Sí, sí. sí. Ah, bueno, no. ha, ten, ha tenido problemas serios sí. en ese sentido, ¿no? Ha sido un jugador que su momento cuando ha quedado fuera del Mundial... Ha sí, no vivir, este, sí. eh, digo, sigue corriéndolo a Messi, o si no lo tiraba lo tenía que seguir corriendo. Eh, pero bueno, una digo, un dato más para cerrar esta columna con el, el amigo Salo que me mira y, que y era, creo que no creo que no, que no, ente, no entendió. El sí. Cada vez sé menos de, de lo escaso que sé. Cada vez te escucho, Alejandro, desciende mi nivel de escaso conocimiento.